Docentes del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha se capacitarán en discapacidad y entrenamiento deportivo. Pues hoy se va a adelantar esta jornada de capacitación a los docentes por parte del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha en los temas relacionados con discapacidad y entrenamiento deportivo, donde se les dará herramientas necesarias en la formación de las personas diversamente hábiles. Y contar así con una mejor persona para el municipio de Suacha en materia deportiva. A esta hora de la mañana tenemos a Milena Matese, ya la coordinadora del programa Diversamente á b i l del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, justamente para que ampliemos este tema que tiene que ver con la capacitación en discapacidad d entrenamiento deportivo a los docentes. Milena, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues、muy bien, bueno, Milena, ¿en qué consiste esta capacitación y básicamente dónde es? Bueno, sí, hoy nos encontramos reunidos en el auditorio de la Universidad de Cundinamarca, aquí en s o a c h a en 13 meses. Estamos ofreciéndoles a los profesores, a los orientadores, y en orientadores que hacen parte del Instituto de Recreación y Deporte, ofreciéndoles una capacitación y formación en discapacidad. Pues, como sabemos, la discapacidad ya es un tema donde no debemos ser excluyentes, sino al contrario, incluyentes. Entonces, estamos haciendo una, una formación con el docente David Acosta, egresado aquí de la Universidad Condinamarca, y actualmente él trabaja en el Comité Paralímpico en Bogotá. Sí,、eh, Milena, ¿son docentes qué? ¿Del sector público o también del sector privado? Eh, son, los, eh, no, son los orientadores que, que trabajan en el Instituto de Recreación del Porqué.、Eh, la población que manejamos es toda la población del de municipio de Tuacha. Perfecto, listo. ¿Cómo está previsto el desarrollo de esta capacitación? Yo no sé si podemos hablar un poquito de la temática. Básicamente, ¿hacia dónde está orientada?、Eh, sí,、si、iniciamos a、eh, s siete y media de la mañana, el día de hoy. Eh, dándonos a conocer pues, todas las proyecciones、eh, que hay a un futuro con los deportistas、eh, a nivel Soacha y a nivel Bogotá. y También、eh, nos dan a conocer las diferentes actividades, ejercicios que pueden desarrollarse con la discapacidad del, del usuario, de la persona. Sí, ¿cuántos docentes participan en esta capacitación? El día de hoy tenemos 113 docentes participando en este evento. 113 son todos los que pertenecen a los programas UH a c Activa a y Deporte Formativo, ¿no? Sí, señor. Sí, son los que manejamos. Entonces, pues、eh, estos orientadores o docentes、eh, son los que tenemos en el municipio、ah, trabajando en el Instituto Recreación y Deporte. Ellos p u e s están en, todo, en los diferentes、eh, proyectos que tiene el Instituto. Sí, ¿Se hace con frecuencia esta clase de capacitaciones, Milena?、Eh, pues la verdad es la primera que, que logramos, logramos realizar, pero pues、eh, un proyecto que hay es pues, realizarlo más, más continuo, mínimo, mínimo, cada tres meses, cada seis meses, por、per、más tardar. Perfecto, ¿me recuerdas a qué horas van a estar ahí en la, en la Universidad de Condinamarca? Iniciamos、eh, siete y media de la mañana、eh, y salimos cinco a la tarde, cinco y media más o menos de la tarde. Con una hora de almuerzo. Todo el día. Bueno, pues Milena, muchos éxitos, estaremos p e n d i e n t e de lo que pase entonces allí en el desarrollo de esta capacitación. Y bueno, pues más, a, más tardecito, alguno de nuestros periodistas pasará por allá. Ok, no, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos y、eh, eh, tenernos en cuenta en, este, en, estos, en estos eventos para así darles a conocer a la comunidad, pues lo. Lo que se está trabajando en el Instituto de r e c r e a c i ó n y Deportes Ocho.